Vivo en un país libre, cual solamente puede ser libre, en esta tierra, en este instante, y soy feliz porque soy gigante. En su pequeña serenata diurna nos hace soñar Silvio con una tierra de esas, donde no duele a nacer. Ayer vi a un niño de cinco años, pobre, lo que le espera. Iramlandia. Iramlandia. Mataron a Armando y a Lupe, Javier, Héctor, Dionisio, Camilio, El Cejas, el jefe, Mari, Roberto, Alberto, Daniel, Pepe, Armando. Sí, al decirlo de manera simplona podemos terminar diciendo, como ahora en los medios de comunicación. Todos somos todos Armando. Somos, todos. Armando. No, yo no tengo un papá en la PGR Ni un tío magistrado No manejo una Homer O una Murano Seguramente lo único que tenemos en común Es que a la hora de la muerte Nadie tendrá los cojones Para levantar la mano Obligar a las autoridades A que funcionen O en el caso más talionesco Pedir un arma Y regresarle a la cortesía Al hijo de puta Que nos mató Nadie No en esta tierra de bárbaros Donde los pies jamás Han tocado el piso Tibios Mediocres Esto es Chihuahua Pura gente come carne Y toma indio Pura oficinista de rancho Con sus bototas y sus cebillas Lo único más o menos cierto que diría algún panista de esta tierra Fue el señor Madero Cuando decía que acá los huevos se comen tibios ¿Por quién? ¿Quién es el de los huevos tibios, señor? ¿Qué hizo usted por este estado? ¿Qué están haciendo los papás de Armando? ¿Qué está haciendo el señor que vende burritos a cuatro cuadras de aquí? Leyendo la nota roja seguramente o el peso Por el amor de Dios, que alguien nos libre de peso Seguramente ya me oí muy ardida y muy local Para los que no sean de Chihuahua, Armando era un compañero nuestro de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chihuahua y sí, lo ejecutaron en el estacionamiento de dicha facultad cuando todos salíamos de clase. Al día siguiente la noticia solo pasó por algunos medios. Ni un segundo de silencio por la muerte de Armando. ¿Pero por qué tendrán que hacerlo? ¿Quién era Armando? ¿Quién era Armando? ¿Y por qué sería tan diferente a Martita, Julián, Ramiro, Carlos? Exacto, es la misma cosa, las mismas muertes, el mismo sentido. Ya no importa el nombre, el género, ni que su muerte sea en Irak, Afganistán, algún país de nombre raro de África, ni la razón social de su empresa. A mí no me importa que sean sicarios, igual están muertos, y es lo que importa. La pérdida de vidas por comprar y vender un gramito de coca, o en algunos casos un poco más confeccionados, Seguir en alguna silla presidencial, así, tan vulgar como lo sea. Sí, ladrar es muy de perros. Pero nosotros, los humanos, tenemos que aprender a analizar y dejar de escupir verdades sabidas y clichés literarios Seguramente nos falta a todos educación y atinamos a decir solamente Señor Felipe Calderón, usted no es bienvenido aquí Seguramente este podcast no tiene más que el enojo como voz Seguramente, pero ¿a quién le importa? Para eso tengo un podcast, para escupir mi coraje y quien quiera lo escuche No me queda de otra Y no, no voy a hablar Primero porque no lo sé y segundo, porque de saberlo no me interesaría hacerlo en este momento. Sobre las medidas necesarias para que la geopolítica internacional se adapte a las necesidades reales del globo, y daré las pautas que México necesita para dejar de ser una nación muerta de hambre. No, solo vengo aquí a mentarle la madre a la señora que sabe que su hijo se droga y no tiene los pantalones, o el dinero que da igual es cuestión de pantalones, para mandarlo a rehabilitación. He venido aquí para mentarle a la madre al idiota que no reporta un crimen, al imbécil que cree que enriquecerse significa trabajar sistemáticamente 16 horas para una empresa extranjera, a la zorra que no sabe cerrar las piernas y trae más niños a chingar. Vengo a mentarles la madre por perder el tiempo a toda esta generación que no sirve más que para postear. Los universitarios de ahora son unos come mierdas. No existe nada. No hay nada en esta generación de porquería, de perdedores y políticos del Paco. De nuevos ricos que no saben ni vestir y piensan que Bogart es un verbo. Esta generación de sicarios, de profetas de putillas y patales. Bueno, ya me quise demasiado. Hablemos de lo que dicen los analistas. En una entrevista concedida a Proceso en febrero de 2005, el entonces presidente de la Comisión Nacional de Seguridad Pública de la Confederación Patronal de la República Mexicana José Antonio Ortega Sánchez, lo calificó como el narcotraficante del sexenio. Pues afirmó, es evidente hay una protección en el capo porque la PGR siempre llega tarde cuando tiene información de dónde se encuentra. Pareciera que es el narcotraficante protegido por las autoridades que tienen la obligación de detenerlo. Para Edgardo Buscaglia, profesor de Derecho y Economía de la Universidad de Colombia e investigador del Instituto Tecnológico de México, ITAM. El reporte de Forbes sobre la fortuna del capo no tiene una metodología confiable. La publicación de Forbes es realmente como un Golpe mediático, pero pienso que las agencias de inteligencia de Estados Unidos están enviando señales muy claras al presidente Felipe Calderón de que debe emprender una investigación seria contra el cártel de Sinaloa y desmantelar la red de testaferros que están detrás del capital que mueve este grupo criminal. Los estadounidenses quieren que se canalicen las investigaciones patrimoniales en ambos lados de la frontera. Esto según Eduardo Buscadillo. De 2001 a la fecha, el Chapo Guzmán no solo ha consolidado el cártel de Sinaloa, su organización, sino que no se le ha podido detener a pesar de que el titular de la Procuraduría General de la República, PGR, Eduardo Medina Mora, y el de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, han dicho que no se deja de perseguir al capo sinaloense. En tal persecución, el Chapo Guzmán se pasea públicamente y desde finales del sexenio de Vicente Fox existen referencias públicas de que incluso suele acudir a restaurantes de en Jalisco, Sinaloa, Coahuila y Chihuahua Donde al hacer acto de presencia Los otros comensales son despojados de sus celulares Para evitar que den aviso a la policía Los documentos de la causa penal Número 16, diagonal 2001-3 Evidencia la participación de funcionarios De los secciones de Ernesto Cedillo y Vicente Fox Cuatro de ellos actualmente están activos Con cargos en el gobierno federal Jorge, te ojo? Titular del Centro de Investigación y Seguridad Nacional en 1999, fue subsecretario de Seguridad Pública Final en el Administraciones de Sevilla y Principios del Gobierno de Fox. Desde 19 de octubre de 2008, es el asesor del presidente Felipe Calderón en Seguridad Nacional. Enrique Pérez Rodríguez. Fue director adjunto de la Dirección General de Prevención y Redactación Social de la Secretaría de Gobernación a finales del gobierno sedilista y titular del área, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública a principios de la administración de Fox. Actualmente es delegado de lista en Veracruz. Alejandro Alegre Rabiela Fue director del CISEN en los últimos meses del sexenio de CEDIN. Actualmente es el director de seguridad del Banco de México. Que alguien me explique... ¿Cuándo contratamos estos presuntos delincuentes? Así nos llama el sistema a los mortales cuando alguien nos querella, Para que estuvieran a la cabeza de nuestro país ¡Jamás! Como tampoco entiendo cómo demonios logra Chávez Chávez el procurador luego de decir que violaban a las mujeres en Juárez por andar de putas Realmente es un cinismo el de estas personas que detentan el poder Así que la pregunta que más resulta es ¿Realmente importa si Felipe Calderón apoya o es apoyado por algún cárter? Honestamente, si me preguntara, contestaría que no Da igual si el presidente se correa con arcos, es más, da igual si el presidente fuera el capo Guzmán. Lo terrible es la falta de capacidad para manejar un estado. Si fuera como en los viejos tiempos, donde las negocias funcionaban para todos y México tenía su propio petróleo y agua, pues bueno, que drogan a la juventud gringa, entre menos gringos mejor. Pero si van a andar como viejitas asustadas porque perdieron unos miles de millones de pesos y sacarse la pistolita para mojar los pantalones de un güey no armado, la neta es que ahí sí cala. La autoridad ya no es digna de respeto. Por eso ahora cualquiera le grita Felipe Calderón, ya no existe autoridad en el Estado mexicano. No, hay una posibilidad real del ejercicio de poder. Por andar jugando en la democracia. Es falso que el Congreso actúe de manera separada al Ejecutivo. Es una falacia la división de poder. Por eso se decide de manera partidista si se reforma o no Pemex. Si se colabora con el Banco Mundial convirtiendo nuestro sistema penal en un sistema oral a la velocidad a la que se hace un par de hot cakes. Por eso se permiten bodas entre gays. Porque no hay una intención real de hacer las cosas funcionales, solo de cumplimiento las exigencias mediáticas producto de la ignorancia populatera. Realmente el presidente de Estados Unidos mexicanos es compa del capo líder del cártel de Sinaloa. O realmente hay una guerra contra el narco en general. Para donde uno voltee la están regando. No se puede detener las balas con chalecos de demagogia. Hay que evitar que se produzcan estas. En definitiva. Laira Mlande. Laira Mlande. Laira Mlande. Laira Mlande.